Grande buenas tardes, grande buenas tardes. Este es el único programa no, yo, que. Yo manejo. Ah. Yo manejo. Sí, es. Este es el único programa que empieza a las 7, con 12 minutos de atrás. ¿Sí? <risa> sí. Temprano. Claro. Claro. No, no, pero no, podemos pasar, tenemos permiso. ¿Sí? Ah, tenemos permiso a pasarlo. Dos minutos, dos minutos. No, si tenemos permiso. ¿Cómo están, muchachos? Yo, ah, bien. bien, bien, bien. De hecho, en esta tarde, día lunes, como día lunes. Con sueño. Sí, está con lo sueñito, asado, participó, ¿Participó de la sueños. No la no participó. participó. No, no la corría. No, está ahí. Loco. ¿Tú corriste? No, a esa hora estaba durmiendo. ¿tú? Eso fue el día sábado a las 10 de la mañana. Sábado y media, a las 10 de la mañana. 10 media, 11. Me no dice. sé. De de que... la... Si era a las 10, tengo, tengo mucha como... copucha no. y si quieres se suman, si no... ¿A qué? ¿A esa? ¿A, la, a ese, Al tema de la corrida. Sí, sí, el tema de la corrida. Oye, la Erika Vera, creo que te viene a correr. <risa> Erika, <risa> Erika, Erika, Erika Vera, Erika Vera. Viene por Prat. <risa> la única representante de los periodistas, no se rían, fue la única que llegó con algún grado de dignidad. Ella corre constantemente, pero... es deportista? Pero por supuesto. No, no, no. Yo... Había parte de su cuerpo que se tenían después, pero ese otro. <risa> <risa> un saludo a la Erika que nos está escuchando, dice que todos los días nos escucha. ¿Sí? Es no escucha. Es colega de, tuya ahora. De, después sí. de lo que dijiste, no te voy a escuchar más. <risa> no, a escuchar más. Haciendo... Ese es un facho, va a decir. No, eh, <risa> ya, bueno, saludos y... a la compañía. ¿Cuántos partes de llegan después a todo esto? Ahora, multitudinaria, multitudinaria. Primero, decir que al mismo momento que se realizaba la corrida, por parte de la gobernación había una, actu... una actividad de la municipalidad. No diga. No. El, el, el director estaba invitado ahí, don Juan Carlos, en el, de la Municipalidad, ¿no? ¿Y qué había en la Municipalidad? qué había? Había algo como la cueca, qué sé yo. Algo. ¿Ah, ¿sí? Sí, sí? ¿La misma hora? Sí, la misma. ¿El sábado? ¿El sábado? Ah, ¿verdad? Bro? ¿Una maratón sí, de cueca? Sí. <risa> no, no, la maratón de la corriente, la maratón de cueca. ¿Qué está? <risa> A las 10 de la mañana no había llegado nadie. ¿A bailar? a la no a, a la corrida, a la corrida, ah, pues somos la corrida. flojos ya perfecto si las otras ya. van no obligado pero la gente tiene un compromiso va en la cueca porque quiere va porque eh, quiere, quiere y le, le dicen tenemos presentación y mañana tienen que estar y la gente está sí van pues obvio ah. aquí qué pasó con la gobernación Pecó y ingenuo ah. ahí tengo que decirlo pero dijo no anunciémoslo por los medios vamos que tenemos publicidad en ciertos medios no acá ya se lo perdieron tienen sí, otros y publicitaron ella ya no, no no escuché la a las 10 de la mañana Yo pasé como ¿Qué? a las nueve y media. No, a las nueve y cuatro. No, la gente no, que había no, no, era de la municipalidad. No, no. Yo venía llegando a mi casa a las nueve. No diga eso, que usted es el jefe nuestro. a pensar? Se va a desperfilar, ¿eh? No, no lo, lo digo, ¿eh? Pero la gente no tiene por qué pensar que yo andaba de malos pasos. Sino, no, por supuesto. A lo mejor andaba en una misión casi imposible. Claro, claro, claro. claro. No, no había ni más de 100 personas. En la corrida. En la corrida. Ya. ¿Cómo llegaron a 250 cincuenta? pregúnteme por favor ¿cómo llegaron a 250 luego? porque mi coronel Redamala descolocó gente del regimiento <risa> y eso se sabía porque la gente llegó con el uniforme del regimiento señores faltan dos <risa> ya ya y lo otro nuestro querido amigo personal ¿cuál? de todo Don Rodrigo Cabal invitado ¿Ya? el día viernes ya bueno, ya ya ¿qué pasó? Llegó hasta la sombra, los primeros 300 metros, señores, y se guareció de los lentes cinematográficos y gráficos, y ahí quedó esperando que pase todo el grupo. Fue una cosa como... Y ahí quedó, no puedo más. Pero seamos, seamos sinceros, se vio mucha autoridad Pero en la, la barra. barra. Sí, ejercicio. Sí, sí. gimnasia. Bancaria. <risa> No, sí, sí, de verdad, era un hombre que... Seguiré, eh, seguiré en el momento de los ¿Otras autoridades también se mostraron en las Chattel, fotos? Litel, oh, Litel. Se, se mostraron en las fotos, señores. Ya. Corrieron una cuadra ¿Y, yo... y volvieron por el lado de la municipalidad, señores. Sí, <risa> efectivamente. ¿Ah? ¿Y usted cómo sabe si no estaba ahora esa hora ahí? No, por favor. Tengo grabaciones y fotos incluidas. <risa> Archivo de audio también. ¿Quién llegó a la meta? ¿Quién hizo los 3K de las autoridades? Hay un serenio y planificación, que no me recuerdo el nombre. Ya. Que, vino so que solamente vino a demostrarle al gobernador, y lo dijo ahí, vengo a demostrarle al gobernador que yo corro. Ya, lo digo que Ajá, Ceremia ahí, ahí Vamos, ahí tenés. Ya, vamos. El coronel sí. retamale También. Tres Bien. kilómetros de mando, ¿eh? Infantería, ingeniero. ¿Ah? Ya. Dijo, calculó, ah, y fue. <risa> el hombre de las gafas. Ah, me sorprendió. El, el corredor de gafas. De pelo canoso un metro ochenta y cinco el ¿Qué? prefecto de investigación de los tres kilómetros también llegó a los tres yeah. ¿Sí, sí, ¿Ah? con un carro detrás pero llegó por ese si caso, ¿Ah? pero año? llegó, ¿sí o no? llegó Fíjate, ahí, da, eh, ahí, ah, ahí ah, tienes autoridad ¿alguien va? No? no recuerdo el serení de... del mimbú también no, sé, no? No, no recuerdo, es que tanto no... no... habían dos que era Rodrigo y Fernando Kunkel Habían ¿no? nos dijeron que no iba a llamar para ayudarnos mi, mi fuente ahí que estuvo en el lugar así que voy a sacar el teléfono por si acaso se me va a y algún aparte nombre. del gobernador que otra autoridad corrió y no llegó es con mal augurio. el prefecto coronel Claudio Nacho hay que decirlo, se le vio en todas las fotos ya. pero hay una foto en que sale en la meta recibiendo el primero y él ya estaba pero mira ¿Sabe por qué lo digo? Llegó para la foto y usted Llegó para la foto, ¿ah? <risa> hubo uh, un momento antes de que hubo gimnasia... Ríndico. Entretenía Entretenía, algo para Ya, el ya, así está Mucha tán, autoridad tán, tán, tán. ¿Qué hacían con la mano atrás, señor? <risa> Salen en la foto ahí Pero, no, él, no, no, no, Rodrigo Aguá eh, El gobernador Él sí lo intentó También habían parte de su cuerpo que se tenían después Paraba él y había en parte de su cuerpo que seguían en movimiento. Pero ese es otro tema. A mí me pasa lo mismo ya a esta altura. Ay, a sí, mi edad. ¿eh? No sé. Bueno, estuvo entretenido entonces Estuvo entretenido. Dicen que Andrés Mujica llegó a las 11 de la mañana y habían partido. <risa> Ahora llegó atrasado. <risa> Ahora llegó atrasado. Un solo problema. Ya. ¿Dónde se cambió dejó olvidado? Al... El carnet, ahora sabemos su edad, en que hay nacimiento, Oye, ¿cuándo es como, nació? Ese es como Peter Rock. No, ahora sabemos cuándo nació. ¿Ese es el príncipe feliz? es el príncipe feliz? No, no el, no, no, ¿El no, príncipe no, no, encantador. No, el príncipe el encantador. No, <risas> encantador. Saludos para nuestro amigo. Así que lo comento, no lo este señor, por favor. Pero dicen, una, que, dicen, que, dicen que el gobernador dijo... Una lástima que no se hayan presentado más gente de prensa o de periodistas. O periodistas, porque había una categoría de gobernación de periodistas. Ya, el periodistas solamente la Erika, entonces. ¿Había, solamente, no había nadie más. Oh, bueno. ¿Pero quién respondió uno de los colegas periodistas que no corrió? Pero que fue a reportear. Pero que fue a reportear. Ya. Primero que corran las periodistas de la gobernación. ¡Oh! Sí, se lo dijo, señores, se lo dijo. ¿Y corrieron o no? No corrieron, por eso lo digo. Llegaron con búzalo. ¿no? <risa> <risa> Dios mío. como eso un que era bueno, la Bueno, el oficio que pasábamos a tener de gobierno de Chile. No, y ya no, no, si no lo quisieran colocar acá, hubiera llegado mucha más gente. Hoy, ¿eh? sí, sí, sí. hablando de auspiciadores, Blas si no Pascal, se la llevamos. Oye, Blas Pascal School está con nosotros y ha creído a nosotros, dentro de los cinco mejores colegios, y está con nosotros. ¿Por qué hace la diferencia? ¿Por qué hizo la diferencia elegirnos a nosotros para patrocinarnos? Así, y estamos en el aire, gracias. A él. y también a Salfasur que te espera con todas las ofertas y promociones para este mes de septiembre en mata las 829 Salfasur que si tú llamas al 237440 estás participando te inscribes Y estás participando en una alineación gratis Para tu auto o tu camioneta Solo en Salfa Sur, sucursal Mata Ven a conocer nuestra nueva sucursal Salfa Sur, Mata, 829 en Osorno 237440 nos llamas, te inscribes Y ya estás participando por la alineación gratis La primera que regalaremos este jueves Gracias Ahí ven. Su publicidad mi sueldo Ah, pero por supuesto, podemos hablar bien de su producto cuando usted quiera Y ¿Sí? mal también Y <risa> mal también, ¿eh? Eso... <risa> Como la longaniza de... <risa> Noticias de Último Minuto, nos cuentan que hubo un eh, desbaratamiento de un laboratorio eh, clandestino, obviamente, ya, ¿de? de reproducción de piratas, películas. Ah, ¿eh? A lo dije al ah, rey, de películas piratas, pirata. perdón. ¿De piratas películas? De piratas películas <ríe> en el sector de Rabu Alto Mirasur. Uh, oh, anduvieron cerquita oh, la casa! Oh, ¡Qué susto que me dio cuando llegaron oh, al lado! Oh, ¿No, no, oh, <ríe> no. crees de películas piratas? No, señor, ¿y ese no qué que <ríe> es? <ríe> 3.500... ¿50? Me parece mucho que era. Y cuando 1, 5, ¿1, estaban 550? contando. Estaban contando. ¿A Luca, a Luca son tres millones y medio. No, si sí, es plata. ¿No va a pasar como el chiste de la persona con la droga? No, no. Por eh. un CD lo te voy a decir. Por un CD, ¿no? ¿Qué te... andas haciendo acá por un CD? Sí, <risa> <risa> <risa> sí, llevaron computadores, impresoras, papel, folletería, las bolsitas plásticas en que la entregan de todo tenían. Segunda vez, sí, segunda, mía, vez, sí, po, ¿sí, segunda vez que ya. Pues si hombre, hay, una, hay una que caído como cuatro veces y no pasa nada. ¿Y ¿La reina? ¿Cuál? ¿La señorita si, ¿sí, ¿sí, sí, decirlo, sí Se lo Y, sí, y, y sigue... dio entrevistas ella defendiendo su causa. Y... Pero esta no era. Esta vez no era. Bueno. No, no era esta vez. Una sí. noticia que tú tenías ahí, ¿no? tenías tú también, ¿De qué en el último momento, de la barra. ¿No lo dice Sí, de, o sea, nos avisaron que había una persona que lamentablemente fue encontrada en La Barra. En La Barra, excepto en La Barra. Sí, pero nos habita, nos avisaron gente que está en La Barra, por lo cual, obviamente, mayor conocimiento y una situación con respecto a quién puede hacer, a cómo andaba vestido situación, no sí, la tenía si claro. ahora hay y podemos consultar quizás más tarde si es que, porque obviamente parte carabineros o hay un proceso de todo ello, y a lo mejor anda con alguna identificación, claro. pero hay gente que lamentablemente ha desaparecido y de repente, por los cálculos, eh, por en el río Rabu, puede haber llegado a del sector de la barra sí, estuvieron buscando de hecho a un joven eh, no me recuerdo ahora el nombre eh, los buzos del Gopi Mewin antes de partir obviamente a Juan Fernández estuvieron en el río Ragu en el puente buscando a un joven que se presume se habría lanzado del antiguo puente San Pedro y también por los cálculos puede haber sido que de repente él o otras personas que han desaparecido en el puente puedan haber llegado hasta el sector de la barra pero nos indicaban que había el cadáver de unas personas según gente que está allá en la barra Entonces después vamos a confirmar primero el hecho de esta situación que nos eh, avisaban personas que viven allá y segundo si hay un tema de alguna identificación para poder ya tener claridad con respecto a esta estamos situación. trabajando en quién aquí? sería. Estamos trabajando en aquello, estamos preguntando, estamos preguntando. No se olvide que puede llamar al 237440. 237440. Y dime ratón nos dicen que hablo muy rápido. Sí, hablo muy rápido. Hablo muy rápido, pero es así, como soy como ansioso. 237440 40 para 23 el 237440. El concurso del de para que, para que lo alineen. A su vehículo, claro Ah, lo dije en alineado 23, 7 4, 4. Puede llamar más de una vez, no el mismo día, pero más de una vez El otro día puede llamar, así que ya sabes. Se ¿Oye? tiene que inscribir Ah, también hay descuento si que descuentos del programa ¿eh? Ah, sí también, ¿no? sí, sí también hay descuento. ¿Sí? No, le digo si este completo ¿Es un uh -huh. descuento o lo regalan un collar. <risa> no, sea así No <risa> es <risa> como si usted auspicio ahora ah, que... Muchachos, nos vamos con la música Este es Electric Light Que con este rock and roll skin El rey del rock and roll, 19 horas 24 minutos Everybody let me tell you about the rock and roll Oh, feel that rhythm and it's really gonna thrill your soul And come along with me To a land of make-believe She said, where well, am I, where am rock and roll ¿Listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Oh! ¡Viven una piña debajo del mar! Hoy, hoy... hoy ¿Qué pasó? Me desayuné. ¿Qué pasó? Hoy, una serie de experimentos conducidos por científicos de la Universidad de Virginia, en mm -hmm. Estados Unidos. Eso sabe mucho. Demostró que ver dibujos animados con tramas que desarrollan de manera muy rápida, como Bob Esponja, ah, provoca un déficit atencional en niños de cuatro años. Miren, siempre lo dicen. Las pruebas arrojaron que después de apenas ver unos minutos del programa, los pequeños fueron menos capaces de resolver problemas o prestar atención. Instrucciones que aquellos que vieron contenidos menos frenéticos, como la producción canadiense Caillou. Ahora dime... ¿Cuál es la... La... ¿Cuál es sí. la caillú? Angeline Lillard, encargada del estudio, aseguró que los padres deben tener en cuenta que los niños que recientemente vieron Bob Esponja o programas similares posiblemente vean comprometida su habilidad para aprender mm. y comportarse con autocontrol. <risa> <risa> no, yo, yo, yo haría un... La verdad que el Cartoon Network es un peligro para la humanidad. No pasan... ¿tú, ¿Tú has visto Cartoon Network en algún momento? El, el veo, de la Tune, programación es estúpida. tu Network. Oye, es un eh, monito eh, más eh, la por... <risa> <risa> o sea, Es la da en Estuve viendo el Oso delante. Pero el Oso Yogi es un gran valor. Entonces, por eso eh, le digo que está el... Hay estrategia el y una serie de cosas que No, sí. Pero no, obvio, es ponge tonto tonto, tonto. El Oso Yogi y... y uh, ahí... <risa> No, uh, valores, uh, valores. <risa> valores Yo siempre he pensado que te parece mucho a uh, Bubu, pero antes hay que decirle a la gente <risa> Que bobo. nosotros pero, teníamos un piloto bueno, en la radio Que no, no fue aprobado Que era un programa que iba a hacer Juan Pablo eh, Y comenzaba con esa parte con voz esponja ¿Te acuerdas? Mm -hmm. Que íbamos a hacer a las 2 de la mañana <risa> <risa> no, no, no, no, bueno que ni a las 2 de la mañana lo quisieron No, ni a las la 2 de la, la, de la, la mañana lo quisieron <risa> <risa> yeah. En ese momento hay grados de temperatura Aunque no parezca ¿Sabes ¿Qué, ¿Qué que el diría... grados de temperatura? ¿Es algo agradable? Sí, pero con el vientecito de no 11, 18 kilómetros por hora No hay esa sensación no, esta... Ya, nube 61% cubren los cielos de la provincia Probabilidad de trono de ninguna Humedad relativa del 58% La dirección del viento Sigue siendo media tontona Sur o oeste Y es una palabra re fuerte Me, me a ir del tiro de... no ¿Todavía no nos vamos a la pausa? Es que este hombre me tiene como nerviosa. ¿Por qué? Este. Ya, ya, ya, tenemos... ¿Quién? Este. Este que... Yo, yo, yo, yo. Cuando quiera nos vamos a la pausa. Yo. yo voy a decir yo. otra cosa. Eh. ¿Vamos a la pausa? No, no. no. <risa> <risa> Oye, es que quería contar a que... Oye, este que me pareció simpático que recorrió el mundo. Ah, Hasta... no diga. No, te diga. No digo. me diga. ¿Sí? Me dije Pasada las treinta... Tres... Ta ta ta ta a las 30 tre horas de la Le madrugada de este lunes, carabineros de patrullaje se encontraron en día real con Beethoven. Esto es los clásicos. Ah, los clásicos. Sí, pues, no podía uh, ser de otra forma. Cuando observaron, <risas> claro, que en calle San Agustín, que también es un hombre que... Ta, ta, ta, ta. Uno de los ocupantes de un colectivo descendía y se daba la fuga. Ta, ta, ta, ta, ta. Al parecer producto de la presencia policial. Ya. Carabineros llegó al hasta el colectivo de la línea 101... Cuyo conductor mostraba un claro nerviosismo te, te, te, te, te, te. Lo que motivó la revisión del vehículo Encontrando en el maletero al verdadero conductor ¡Ándale! Oh, ¡Volante o maleta! quien una vez liberado habría suprantado? establecido Que en momentos que transitaba por calle Chorrillos Con Sargento Aldea Fue abordado por dos sujetos Quienes instantes después lo intimidaron con cuchillos Golpeándolo e introduciéndolo al maletero Maleda. Es así como el supuesto conductor resultó ser el asaltante Cállate, fitipaldi Y el pasajero que había bajado del colectivo momentos antes Su cómplice ¿Ves? Y el asaltante decía, no me pagó la carrera En pese a los esfuerzos policiales no puedo ser ubicado Estamos hablando del que se dio la fuga Pues huyó al interior de población Carlos Condel ¿Y el chofer? Y el chofer... ¿Estás cómodo? Está cómodo, eh? Y el extintor Y el extintor? Bueno. Eso ¿sí fue lo que pasó que te... en todo caso, meterlo atrás en el maletero. Ah, ¿sí? ¿no? <risa> <risa> ¡Ay! ¡A riesgo de demanda! No, pero uno sí... No, pero uno sí... No, pero uno sí... No, pero No, uno sí... No, pero uno sí... No, No, porque No, había visto un caso similar Luego cuentaré lo que no se dijo del simulacro en la plaza de arroz. Uy, te quedan satélites, todo el reciclón. Vamos a la pausa, muchachos. 19 horas 30 minutos. No les alpique. pique. ya estamos de regreso. Son cosas que yo no sé. A mí me contaron alguien le pasó. Algo en la calle en la micro, llegando a la casa no dos.5 sí, sí, sí, La palabra. Porque las transformaciones son muy entretenidas. Taurus es ahora el pop de los 80. Más un concepto, una nueva alternativa. Para el adulto joven con la mejor música de los 70. spa Oh, tiesi tai. You 90 Happy hours todos los días de 21 a 23, 30 horas. Tendremos música en vivo jueves, viernes y sábado con Horacio Burgos, el hombre de las mil voces, para conversar, recordar, compartir o simplemente bailar lo que tú quieras con seis ambientes. Taurus, pa, es el pa de los 70. Ecuador 742, Ecuador 742. Ya inauguramos y estamos preparando un super karaoke con más de 5.000 canciones para gigantes como en casa. Agresión. Agresión se escribe con A de Andrea, que es la agredida. Con G de Gabriela, su profesora. Con R de Raúl, su papá. Con E de Esther, su compañera agresora. Y también con N, de no queremos que esto siga pasando. La convivencia escolar nos afecta a todos y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Trabajemos por una mejor convivencia escolar. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. No existe la inteligencia única en el ser humano, sino una adversidad que marca los potenciales significativos de cada individuo. St. Thomas College, una sólida educación que reconoce el valor de las personas, parvulario a partir de los dos años, enseñanza básica y media. St. Thomas College, logrando aprendizaje en base a la confianza. Alsacia, a 50, Lomas de Bellavista, Osorno, Fono, 214573, admisión arroba que hay ahí, esto no loco. Yo les prometo este año que la carencia atender todo el día, oiga, de día y de noche, tendremos la nacerado re, re, re, re, cargado, el más movido, sin parar, todas las noches, el último, paga el euro, mejor que no la paguen, ¿no? porque esto va a seguir de largo, la querencia no va a parar las 24 horas, este 16, 17, 18, 19, 14, 14, 14, 2011, y el niño, carajo. Y ahora directamente el, uh, el país el mejor sonido gancho una pantalla que le cuento ahora es sea, que estamos modernos tan chute años además o sea, le prometo político gancho que vamos a tener de todos los bebestibles de todos los comestibles y vamos a estar atendiendo sin parar como te dijo desde el 16 17 18 y 19 en la gerencia donde todos quieren bailar donde todos quieren estar donde está el modo de la pista donde está todo lo que brille todo el que suele todo lo que se baila pues oiga la gerencia en la sede de la sociedad super robot oigan en la encerrada mire ahí en el wiki 804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 Un año más para Chile, un año más para Carrasco Crédito, cumplimos 45 años entregando los mejores productos y seguiremos atendiendo con el mismo gusto pues, estamos tan contentos que no paramos de entregar descuento. tenemos tanta emoción. Para enchegarle una buena promoción, ya tu pues, amigo Alejandro, tírese una ofertita pues. Mini componente Samsung apagado automático dos canales por solo 79.990 pesos o seis cuotas de 15.370 pesos. Promoción, mes aniversario por la compra de su mini componente Samsung, llévese de regalo un kit para asado. El crédito que más le conviene y que nadie se lo niegue. De su trono, Zacoyake. Ayajake, pura nieve. Feliz cumpleaños, Carrasco Crédito. Que sea mucho más junto a la familia del Sur. Son las 7 de la tarde, con 36 minutos. País Lobo está en la palabra y tú tienes la información.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 el <risa> este tema son bueno. sí, stupid, huh? it, know, ya, señor, pues, aprovechemos ya, el tiempo. Ya, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Primero teníamos Usted el, a No, pero antes de sapear teníamos ya un sapear anterior que era que lo, eh, nos confirmaba ya lo que habíamos anticipado no, Fernando Navarro, uh -huh. tenemos la confirmación de lo que decíamos sobre el laboratorio o la producción de discos piratas. Escuchemos, tenemos la confirmación en audio y recién la acabamos de hacer. Así es, efectivamente hoy, hoy en la tarde y están en proceso de desarrollo esta investigación, eh, se detuvo a una persona el cual mantenía en su poder eh, En 1350 dividí eh, con películas y el, eh, esta persona ya había sido detenida, ya tiene antecedentes por el mismo delito. Además se le incautaron todos los materiales para la reproducción de estas películas, eh, dos computadores, impresoras y tinta para eh, realizar la, la folletería, ¿cierto? con la cual después posteriormente el, la comercializaba. Eh, nosotros hemos entendido eh, que los carros policiales se vieron en el sector de Raúl Alto. ¿Ahí se produjo la detención ¿Ahí se encontraba este laboratorio? Efectivamente, en el sector de Raúl Alto, en la población Mirasur. Eh, fue el lugar donde los funcionarios, eh, con una autorización, eh, ingresaron al domicilio y encontraron este material del Ahora, ¿el material era para distribución acá local o esta materia de investigación? Si ¿Tenía mayores nexos? Eh, se está investigando está en una investigación que está en como te digo en pleno desarrollo y estamos en coordinación con el ministerio público para efectuar las diligencias eh, que correspondan para determinar eh recientemente eh, cuál era el destino de esta de este material fímico ahí está la confirmación está, para que no piense que no le estábamos tres mil trescientos cincuenta colóquele ah, dos ceros obviamente para la venta No no, no, no, no, sí, no es, es consumo personal. Es consumo personal. Ahora, la, la pregunta que usted a lo mejor dice, eh, y, ¿y por qué pregunto si es para afuera? Porque hay poca venta acá en la calle ahora. No, si no Está, se ve, casi Se, se están hace están por catálogo. Están vendiendo para afuera. Y lo otro es que, exacto, que están sí. vendiendo por catálogo en los conocidos. Y catálogo. Sí. Y se suben, lo otro, que ya lo saben también, si es que algunos se suben a los buses el... del interurbano. sí. Desconectó el PC parece Oye, y si uno compra Ahora no, que no. hablan de, de compra por internet Y si uno compra Esa famosa en Facebook Se da mucho Comprar ropa por internet O sea, por Facebook ¿Te has dado cuenta que te sí, viene? Sí. Eh, ropa, ropa bacán Te invita a que veas su catálogo Sí es Ilegal, ilegal. Es, es ilegal Es ilegal Aunque se lo den con boleta Mire, no Porque no tiene que haber en algún momento Un acercamiento entre uno y otra persona un, ¿sí? De partida no te dan boleta Hace un tiempo atrás Pero no, ¿Has comprado? ¿Ah? ¿Hay comprado? Aquí hace un tiempo atrás, un joven estudiante de okay. una universidad local. ¿Ya? Fue... <coughs> perdón. <coughs> perdón, perdón. Ah, no, uh, se viene uh, conmigo, se uh, uh, conmigo. <risas> Qué uh, simpático, verdad ¿Te pusimos un aprieto? <risas> no, no, no. Eh, esa, bueno, esa... Y nosotros hicimos la nota de estar ahí en País Luego. Ya. Yeah. Eh, el chico tenía en Facebook, fue bastante iluso. Facebook. Pero Facebook tenía? Tenía, tenía película, tenía juego y todo lo demás, y daba Pero... una dirección donde ir a buscarlo. Claro, no, pero yo, yo encontraba a, de, a teniente... ¿Así es o no? ¿Atenuante? ¿Cómo es la ¿Teniente? No, no ya, ya está listo. Eh, porque resulta que el, eh, eh, las películas tienen propiedad intelectual. Sí, por supuesto. La sí. ropa me imagino que también, pero por ejemplo, si usted está, porque yo he visto que de repente hay ropa de gente que hace... No si tú puedes hacer publicidad, publicidad, no, si no hay ningún problema en eso. Ya, pero venderla no. Pero tienes que no, tú puedes venderla, pero con, con todo... O sea, Bolet, la satimbre, fractura... Fractura. <risas> fractura, claro, efectivamente. Ah, pero... No, en es... ahí de ese caso sí, pero si tú vendes material ilegal perfumes, películas, juegos copia de zapatillas, copia de ropa que Lo que sea, claro, a... ahí, sí, entra, ahí entra dentro de lo ilegal y, y se usa mucho en Facebook, que hay muchos lugares sí, donde eso comprar Y lo, o sea, es que hay, y algunos, lo y hay algunas de Facebook que son como hechos propios Que es la persona la que hace Sí, no, en ese caso ¿Qué pasó? Sí. Acuérdate del concurso ¿Vos? Ya <risa> se va a la batería, pues. sí, señor ya se vale. la batería, vamos ya. con el concurso Ay, señor recuérdeme <risa> <risa> recuérdeme que lo van a línea el el, usted llama el, el concurso pesca, perdón ahora sí el 23 7 440 para la gente que tiene camionetas, vehículos particulares sí, que va manejando, no va sí, escuchando, no puede esto. parar si hay una cola atrás usted no se preocupe que le piten nada más ahí todo el rato sí. usted llame, ahí se está inscribiendo es pues que su celular llama aquí no me lo tiene que llamar al 23 7440. Llama al 237440, van a levantar y decir, ¿qué querí? Y usted. <risa> claro, ¿qué querí? ¿Y usted qué le dice? Quiero participar. Quiero participar en la li... quiero que me alineen. Ya. Esa es la palabra, quiero que me alineen. Ya, quiero perfecto. Que me alineen. y tiene que dar algún dato? No, no. O sea, ah, eso no, no, ah, ya, no va a... ¿tiene ah, ya, tiene, no, llamar, pues, no, ¿tiene no, que no. llamar al 237440 porque Alfa Sur esta semana y este mes ya. se coloca con la alineación para su vehículo, su ¿Miren? auto o su camioneta. ¿Eh? Solamente llamando no? al 23, 24, 40 Usted o que después cuando salga el ganador, vamos a decir, ganó el número 3 No, pero <risa> sí, es que no, el día no. el, Pero es que usted no, no está en reunión de pauta, por eso es que se pierde sí, El es. día jue, ya, jueves A las 7 y media sabía. de la tarde Al jueves Vamos a hacer aquí, y la gente que quiera venir, vamos a sacar de los papelitos Y vamos a traer una modelo, parece que los papeles, ¿no? Sí, sí vamos. Pero que saquen los papeles <risa> sí, pero lo no hace. igual la que la concurso del No, no, está bien Juan Pablo hay que traer La modelo que trajo la última vez, Juan Pablo Sacó los papeles, sacó los billetes de así en columnas, de él <risa> loca, puros papeles no, no mandó sin ningún papel para <risa> Una modelo, una modelo sin cara por último Una modelo sí. sin cara. cara De aquí abajo no, no, no. No, no sea así Muchachos, porque... tenemos un saludo Un saludo Un saludo para un amigo especial Alex Ah. Está en la sintonía, acaba de llamarnos, está escuchando, se inscribió para, para el la par liga. ¿sí? Claro, también así que para Alex, un saludo. Uno, dos, dos tres. ¡Ya! <risa> querida, ¡Ya no cae! ¡Ya, <risa> <el> <risa> ya. no cae! <risa> Juan Pablo. No, compare no, no le Juan Pablo, sale. No, no, no. Es que no sabía bien lo no, vamos, decir, pues, que lo que Vamos a precurir. Ven que no viene la reunión de paz. Saludos socios, partner, saludos saludo, saludo, saludo. sí, Un saludo, él no. dijo un saludo, mándenme un saludo. Ah, perfecto. Un saludo. saludo. Un saludo. Ya. Uno, dos, tres. Sí. ¡Saludos! Hay gente ridícula y estamos nosotros. Ay, señor, yo, lo que hay que 15 hacer. 15 minutos Dios. nos separan de las 20 horas. Vamos con este de sus doctor con este two Prince Acá en la palabra. I adore you just caught him a his pockets and nothing drip out this one city boys to you rockets ain't mess De Spin Doctor con este Two Prince a esta hora de la tarde en País Lobo Radio PM Oye ahora que iba a colocar oficio la van a vender ¿A quién? Iba a colocar auspicio acá. ¿Quién? O... Venden, venden el sal? El no sal, diga, sí, lo venden. ¿Sí? ¿Y lo venden de sal y la gente de Chiloé, de Yanquiwa, que parece que son más activos que los nuestros, han puesto el grito en el cielo ¿no? Han enviado comunicado, video, eh, ¿Ya? Se, se metieron a la gobernación. Eh, ¿Y, y en cuánto y, pero, por ser así? Eh, Todo está muy, muy, muy turbio Ah, está muy... Ah, Ahí, extraño eh, Están turbias eh, las aguas en eh, el salto. Eh, sí, eh, están turbias Hay una fuga, <ríe> hay una fuga. <ríe> Hoy día hubo un simulacro de accidente Sí, sí exacto Iba... Sí. Sí, sí, pero diga que iba un simulacro. simulacro Esa es la canción Pero, qué, pero, pero ¿quién dijo tú? Señor, pero si él también señor, habla señor, Por favor Él también habla Qué frío usted <ríe> Ahí está, ahí está Ya, bueno, cuéntanos El hocicorio, la copulla, del simulacro. <risa> Hubieron actores. Hubieron actores. Exacto. Hubieron más. Un actor improvisado en ese momento. Iba yo ¿Ya? en la plaza, atrasado supuestamente, porque el simulacro era a las diez y media, si mal no recuerdo. Sí, eran veinte paladones y todavía hubieras No, cuarto entonces, para y todavía no comenzaba. Dijo un colega, yo voy a la reunión de los cores. Sí, sí, fuimos Primera. para allá. Sí, nos, Iba Andrés Mujica, fuimos, fuimos unos pasos delante nuestro. Cuando vio que nosotros... No nos percatábamos de, comillas, el accidente. Ya. Miro a todos lados pensando que nadie lo veía y dijo, "Esta es la mía", y corrió, corrió, corrió, y todos lo mirábamos como corría y tomaba su teléfono para despachar a una radio amiga el accidente que nadie más tenía. <risa> <risa> Hasta cuando de repente en el último instante cuando está a pedir, pidiendo perdón, salir al aire, se acuerda, te pidió Se da cuenta que todos nosotros lo miramos y nos reímos de él. Y, y dijo, lo... Era talla, era talla. <risa> y yo sabía que era un simulacro. Pero cuénteme un poco el ah. trasfondo de este hecho. ¿Qué le pareció la actuación este año del simulacro? Es muy muy simulacro. Para Oscar? Para Oscar. Parecía muerto, Parecía maniquí. Para Juanito muertos, <risa> <parecían> <risa> no alcanza para Juanito, Oscar. No. No si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, la interpretación quería parecer un maniquí. Un éxito. No diga. Sí. No pestañaba, No bestañaba. El no muerto se... estuvo bien sí. muerto. Sí. Terminó, no dio la entrevista todo y nadie le decía a ese pobre hombre que ya había, podía levantarse, ¿ah? que la gente <risa> la gente ya sabe que es un simulacro, ¿eh? Te puedes parar. Oiga, ayer era un árbol? Estaba, auto botada, que estaba ahí, en... ahí entre medio de un árbol. Sí, como que le pegó una, le pusieron ese auto en el árbol? Subieron con un... Y aquí viene... Pero estaba roto la, la otra papel. copucha. Ah, eh, lo subieron con una grúa. Ah... Lo trajo una grúa. Entonces le dijimos a la encargada, perdón, son las once, y acá era la día y media, tenemos el core, hay gente que no tiene más cosas. Aquí la culpa lo tuvo otro ente, dijo que tenía que traer la grúa y... Ándale, no diga quién. No me sé la canción. Oye, hay una persona que quiere opinar sobre el simulacro también. ¿Ah, sí? Sí. Escuchemos la opinión del simulacro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas, ¿cómo están? Oh, esa voz, pelada. Elige una tercera, ¿no? Porque <risa> algunos se pueden identificar. <risa> sí, también. Claro. <risa> ¿Qué sabe no, del que... simulacro, señor? Yo eso que no lo veo de aquí. <risa> no, esto, estoy incógnito. <risa> incógnito, <risa> incógnito. Oiga, hablando en relación al, al presunto fallecido por primera vez que iba a despachar el colega de Mujica. Sí, saludos para el gran Andrés. ¿El hombre se quedó dormido definitivamente en el suelo? No, diga. ¿Sí? ¿El accidentado? El fallecido. No, me diga. <risa> Usted me está... Uh... No. Oye, porque quedó harto rato, ¿ah? ¿eh? Sí, pues si de repente alguien dijo... Si no me quedó, nuestro amigo Juan Baimo dijo, vayan a despertar al, al hombre que se quedó dormido. Pero fácilmente han pasado 45 minutos. El hombre estaba plácidamente durmiendo ahí. Oye, pero estaba, estaba helado, Sergio. No estaba helado, lo... Juan. El, el hombre tenía compromiso actoral. A lo mejor era un fakir y... ¿Tú, este... ¿tú, ¿Tú nos puedes decir, ¿tú? más o menos, dar un indicio de quién era? ¿Era un actor profesional? Está, bueno, hoy en día nos veía por actores, ¿no? Ah, hay actores que actrices que lamentan no salir de repente en, en portadas Pero tenemos buenos actores hoy en día <risa> no, Ahí hay uno que va, se tomó el papel en serio No, si estaba cualquier rato yo volví a pasar cuando terminó el simulacro y el tipo estaba botado ahí Usted lo tocó con una varilla, sí. a ver si se movía <risa> yo, <risa> pregunté, yo pregunté si era maniquí ¿Y así cuántos otros simulacros más han causado la expectación de la comunidad y las especulaciones del supuesto hecho? ¿Cómo se gesta el accidente, eh? Sí, había gente ahí que incluso estaba reparando el procedimiento. No diga. No me diga. Mire cómo se cruza ese carabinero con esa cámara. Mire, ni una sensibilidad del joven de la cámara, usted... A mí me gané un reto de que Yo seguí con la cámara la secuencia. Yo te lo digo mi tía. ¿Vio alguien con los ojos llorosos? Había gente... No, sí, había gente impactada que llegó después sí sí Es que nadie le avisa pues, el es, Esa es la idea es No, no, idea. está bien, pero Can hay gente que se emociona impacto, Claro, causar ese impacto en la comunidad Y aprovechando que se acerca esta siesta Así es, gracias por el dato Sergio. No tiene por qué, colega Lo voy a estar monitoreando Por favor, pero, por él, favor. Él, él monitorea Claro, él, yo monitoreo él. ¿Tú sabes cómo le dicen a él? <risa> el monitor el mon <risa> él no escucha la radio, él no escucha de la, de la, de la, de la de radio, de la monitorea es el monitor de 14 sí, claro. de hecho creo que una vez fui al barrio y no pregunté, por serio, dije por el monitor ah. ¿por qué barrio tú? <risa> me parece que me había equivocado, de hecho me pasaron uno de, de 20 sigue la, sigue la botellita le dijeron ¿eh? sigue la botellita ¿eh? que esté muy bien maestro por tu se viera cuídense está ahí todo cuídense eh Ha recibido ahora hasta el momento nuestro colega un llamado De hecho lo está llamando el actor Para decirle que, <ríe> que quiere reclamarle por <ríe> tu <ríe> sinceridad Espérate, espérame, eh, hombre, si estoy haciendo un llamado de verdad ¿Y en qué sector me dices tú? ¿Ahora? ¿Ese fue el de...? No sé tenemos tiempo No, no, ha ocho días No fue, no, ¿no fue el campamento futuro? No, Ah, sí, sí, lo tengo, lo tengo. ¿Qué apellido tienes tú? Ah, no, yo igual, también. Esto, esto Estaba de hacer, eh, ya, en el gracias, te pasaste un minuto. Claro, no, eso para que la gente sepa más o menos cómo se trabaja. Tú No, estás claro. investigando. Claro. Ya, gracias. De pues cuatro. Show. No, es que, ¿sabes que pasó una cosa? Me coloqué los audífono, no sé si está hablando fuerte o despacio... No, no, eh, no, no... Se descubrió... No, ¿Me era, No, no, no, no, no, no cuenta... No, no No, pero si usted no me quita el micrófono, esto está, está transparentando en la radio... Eh, hay una investigación que sería por parte de la Brigada de Investigadores de Homicidios, y también por el Ministerio Público, un hombre fue encontrado... Esto es muy extraño, porque se investiga un posible homicidio... Ya... No, porque este caballero llegó como a las 3 de la mañana Había estado compartiendo con familiares Ya. Llegó a su casa y le dijo a su señora Como lo hacemos nosotros Anda a comprar licor <risa> La señora salió a comprar <risa> No. Sí, dos cuadras distantes del negocio Eso es lo sorprendente, <risa> no, eso es lo sorprendente. Y cuando, bueno, cuidado que estoy trágico Y cuando vuelve, encuentra en la caseta 51, se me no recuerdo de campamento... ¿Cómo es? ¿Buscando Visione. Futuro? Buscando Futuro, me parece mucho que... ¡Ay, no me acuerdo! Esto es en Revuelto. Perdónenme el... ¿Ya? Bueno, pero en, ya, el, campamento ya, en el, el campamento en el campamento Y encuentra un charco de sangre, pero no encuentra su uh, herido. Uh, yeah. Y sigue la sangre y llega yeah. hasta una bodeguita que hay atrás. Y ahí lo encuentra fallecido ya con una herida. Oh. Según, mira, esto es oficial, porque no nos quisieron confirmar nada, no, nada. No, no, pero oficial tendría una herida la, entre el cuello y la clavícula. Pero... Pero una herida, como le dijera... Obviamente extraoficial, es dentro de lo que se pueda saber, si es que... Pero una herida así como un corte, o una herida así en dirección a... Como, el del cuchillo? Claro, eh, es que a tiene la como las dos vez. condiciones. Es que como ah, que no, tiene... Ya. la Claro, es que es tan raro Muy el correcto. ángulo... Entonces cuando nosotros tratamos de averiguar, sabe que Tenemos un homicidio. Y nos dicen, no, estamos investigando, porque también Obvio, cabe la posibilidad que, que sea... Un suicidio. Por eso le, por eso le consultaba de la... Que se han dado Que si, tenía el cuchillo así, en esta forma, así... O si tenía el cuchillo, así. Claro. Bueno, pues, se está investigando sí, y no. efectivamente lo que nos llamaba para consultarnos si teníamos la información y estábamos. Eh, hasta ahora no hemos recibido eh, confirmación Mi porque honor, ahora la privada investigador homicidio está investigando, está investigando pero principalmente nos dijeron, estamos esperando lo que nos diga el servicio médico legal, en todo caso ya en no un empadronamiento, no ah, sí, todo. Que... Pues, claro, tiene que ser el autopsio rigor. La autopsia de rigor. Y con esa ya esté en la certeza, porque en este momento, por lo menos lo que yo tenía entendido, la mañana, en otro de la tarde, estaban tomando declaración con la gente que estaba. Sí, sí toda la investigación que se eh, que calcular los claro. tiempos de la señora que fue al negocio y volvió, todo, todo, todo, la cantidad de sangre que había en el lugar, si él se pudo desplazar todo aquello que no no se cuenta de repente en las notas eh, nosotros se lo contamos claro ¿Qué me qué, ¿en qué estamos? ¿se me perdió algo más. no, usted estaba contando la ah, que ¿pero qué pasó en, que... en, el, en el CORE? ¿en cuál CORE? en el CORE, dígale qué cosa a la, a la gente el CORE porque la el gente... CORE son los consejeros regionales de la provincia de Osorno que se reunieron para hablar de un tema y terminaron hablando de otro <risa> Y es de, sí, Estamos claro. Es Desde que tenemos tiempo suficiente, se supone que iban a hablar de la circunscripción senatorial, pero comenzaron a hablar del mercado municipal. Ah, claro. ¿y cuál era la idea de la conversación? ¿Para dónde iba? Y ¿Sabe quién? En algún momento eh, se dijo, "Ya, pues conversemos." <risa> Que y vive, ahí Dos ya... cafés más... No, no, sí, sí ah, había café... Café... Había café... café la había sándwich... Había de todo, el problema es que avanzaba, avanzaba la hora, avanzaba, avanzaba la hora y no íbamos a... a, a... O sea, no había un tema específico al que iban. Ahora sí me di cuenta de que hay algunas diferencias en el mercado municipal de algunos que encuentran que es mucho dinero y otros que encuentran que es poco... Pues perdón, que, que está bien el dinero. Ah, bien. Yeah. Pero de todas maneras los Cores dijeron, no, que nosotros somos Cores de Osorno vamos a defender los proyectos. Y ahí surgió una discusión en torno a ¿Qué? por qué, por ejemplo, cuando es para Osorno es mucho dinero, eh, siendo que las obras van a beneficiar a un sector importante, que es la gente que le ¿Eh? preguntaba. Y ahí dime, diretes, dime, direte. Y finalmente también el tema de la circunscripción senatorial, van a apoyar la circunscripción senatorial. Eso era en definitiva algo que Ellos conversaron. En todo caso, ¿sí? ellos conversaron. Sí, pero bueno. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo la verdad que no sé. ¿Los Cores no reciben sueldo o, o no causa? No sé. ¿Sabes que me sorprendió? Su pregunta. <risa> creo que sí, pero no estoy seguro que yo sea quiero alguna... postular a core, si es por conversar y que la persona No, más. pero si, si viene elección popular al final para los core, yo le aseguro que mucha gente va a querer postular al core porque es una forma de medirse para futuras elecciones que vienen. Oye, te quiero preguntar otra cosa, ¿qué dijo el concejal Vargas? ¿Estaba no estaba muy contento con esto no. del apoyo lo senatorial? No, no lo he visto. No, no, no regresado. Lo vi, lo vi, el, la declaración, escuché, pero sí. no lo he visto. No, está, no estaba muy Pero porque, no no sé, no, igual Me que, que el no... consejo municipal estaba como para otras cosas más que para apoyar la Lo, ¿Lo senatorial? Puede ser, es una posición... Estoy haciéndola muy cortita, entonces. Eh, es una posición eh, respetable, pero no sé, de repente igual puede ser que... Eh, sin, debe lo que pasa es que es lo mismo que he conversado anteriormente cuando estuvimos ahí. Es, es raro que tú te pongas a discutir eh, o debatir en torno a una circunclusión senatorial cuando todo el mundo quiere una circunclusión senatorial. O sea, ¿qué debate vas a crear con una circunclusión senatorial? Lo mejor es sentarse y ver qué vamos a hacer para crear una circunclusión senatorial. Bueno, es lo que tiene Porque que hacer... Era Uy señor, ya. el diri el dirigente separado hablaba y decía que era bueno que no, que sí, que ah, no, el otro reunión. dirigente separado hablaba que no, que sí, que no, que sí, que no, el otro que sí, que no. Al final si todos están de acuerdo en crear una circuncisión natural. ¿Por, ¿Por qué la gente estará aburrida de la política de Es mejor que si es mejor ver qué vamos a hacer para crear una circuncisión natural. Ahora lo ¿Qué encuentro... problema tenemos? Claro, Ahora lo encuentro bastante aceptable tomando en cuenta que son siete comunas es bastante. Mira, es cantidad. que hagan la cuestión, si al final, entre más por último se reparten más y hay más gente que le los asesores tiene, ganan... tiene, tiene todo ordenadito, si tiene si tiene la provincia de Osorno, una circunclusión senatorial y de diputados, porque recordemos uh -huh. que los diputados también está la, la provincia en la mitad, tiene todo ordenado, entonces representan, por último, los intereses de la provincia de Osorno, porque no hay nadie que represente los intereses de la provincia de Osorno, Frey es una parte con Valdivia, igual que la Reyn, y los dos diputados, tanto Hernández como Ojea, representan solamente a San Pablo, San Juan de la Costa y a Osorno, mientras que el resto de las provincias están representadas por eh, Recondo y Espinosa. Entonces es un merenguje porque Recondo y Espinosa la mes representan a la provincia de Yanquiwe. Oye pero hay que reconocer que Recondo y Espinoza suena más acá que allá. O sea, perdón sí. Lo de otro mente, fíjate, sí, sale. El espinote oh. sale más acá Que allá en Puerto Montt sí, sí, sí, que, una cosa que pasa es que habla De temas de purranque Temas de ca... Claro que es suspicacia De repente cuando son temas de ozono Donde no tiene mayor interés. Hoy día hablaron también de no Oye, ¿también ¿también esto? Hoy tener. día hablaron de purranque Me llamó la atención el comunicado Sí Hablaron de purranque Ya, y Sobre el El, el, el, cosa, el La ley seca tienen esto después ah, de una cierta? Ah, sí Quieren poner horario Y restringir la No, ya lo, lo, lo tienen Ahora quieren sacarlo Bueno, ¿cómo? Porque no resultó No, no, no No, si tienen Te prometo que tienen Por eso los clandestinos. Ya, y ahora que es que no resultó, de la teoría a la práctica no resultó. Cuando dijeron la ley... Pero sí es obvio que si parten por... Cuando uno parte por un tema... Pero, retrigió, pero, pero se crean otras pero si todo el mundo sabe los clandestinos, ¿por qué no paran los clandestinos? Oye, toda la gente, todo el mundo sabemos dónde venden droga, Y lo único que no saben son algunas personas. ¿Cierto? El otro día... A mí me El clandestino de Pérez, el, el local de Portales... ¿El que clandestino sea? de quién? <risa> el, de, el de Pérez, el, el, de de Pérez. El, el de Pérez. Perdón. El de, el, de, no, ¿vale? el, de... el de Juan Portales. Usted cierra, no supuestamente... diga eso, si ¿Ah? no lo involucra usted en esa situación. ¿El de Juan Bulne claro. claro, es como decir la vieja al canasto también. No, no tiene no, nada. No, pero... <risa> <risa> eso que manda a comprar a las 5 de la mañana al taxista. ¿ah? Oh. <risa> y me trae cigarro también. <risa> pero pero se alcanzan. <risa> ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Eso? ¿Pero quién no la ha hecho esa. Pues, oye, tengo un amigo sí. taxista, un... llámalo y dile, y él te va a traer cigarros, lo que queráis. Claro. Y ¿Llega con cigarro sí. y ¿Llega con tú? Claro. ¿A, dile, ¿A dónde lo sacas? A las 5 de la mañana le veis 2 kilos de pan y te llega con 2 kilos de pan. No, sí. ¿Qué? ¿Qué es Porque hay bajón de hambre esa hora. ¿o? Sí, vos. ¿no? 2 kilos de pan y... <ríe> y un pollito frito <risa> ay, ay. oye muchachos pasando a otra cosa por favor hablando -habl de polémica se dieron cuenta la, la, la controversia que ya se ha creado con las palabras que dio El, el, ah, el pastor El pastor Edito Espinosa Muy desconectado oh. Eso pasa por echarle mucho oh. <risa> sí, bueno, el no sábado era por eso. Eso. La mandó No, pero dijo una cosa que era como siempre, por favor por no, ¿Qué dijo Edito en la homilía central del Tedeon Que sacó tanto aleluya a los presentes Y tanta roncha a otro Hay aquí tres perlitas Dijo Se nos acusa que somos homofóbicos No, señores Si hay alguien que tiene las puertas abiertas para recibir a las personas que tienen problemas sexuales para curar sus heridas a los gays, somos nosotros. Ellos los curen. Otra. Me indigna que en las pantallas de televisión se les dé cobertura para que puedan luchar por sus derechos. Después que se van, en esas mismas pantallas se hacen chistes para burlarse de su condición sexual. Eso es hipocresía. Uy, oh, esa fue buena, fue buena Ahí sí fue verdad Después dijo, otra más Ahí va. Se lucha por la ley del aborto y por la eutanasia Después será, legal, será legalizar las drogas Algo está destruyendo las familias Enumeró y culpó luego al diablo Edito remató así Hace más de dos mil años Una joven se sintió embarazada Y en esa época y ahora, la sociedad juzgaba duramente la afrenta del embarazo de un hombre distinto al que se le había conocido. Lo más probable es que los eutasiastas legisladores a favor del aborto aconsejarían a la futura madre interrumpir el embarazo. Si esos parlamentarios hubiesen vivido en aquella época, habrían sido los autores intelectuales del asesinato de Jesucristo. Defensores de las minorías sexuales criticaron al pastor. ahí tenéis He quedado estaciado. A la pared, a la pared. <risa> no sé, no sé. Es que yo me voy. <risa> Hay que, para ser no, justo... Nada, eso fue, nada. eso, mire, no, yo no nada, lo había eso visto, eso pero es interesante, bastante para interesante su, la, la primera vez que, su visión. La primera vez que se escuchó este argumento, el cuenta? último, espera un poquito, la última vez que se escuchó este argumento, eh, pero el tema de la eutanasia, se utilizó con Mozart. La yeah. vez que se utilizó fue con Hay cinco genio en el mundo que eh, se le había declarado que no podían vivir porque... Claro, entonces la primera es que se argumentó aquello de que si hubiera estado en tiempos modernos Mozart no hubiera existido, eh, digamos por su condición, porque era el séptimo hermano habían fallecido todo lo anterior, entonces la mamá tendría que haber tenido más... Ya. Yeah. Esa fue la primera vez que se argumentó, y de ahí se ha utilizado... Da Vinci. Como monedita Miguel de cambio también. El ángel se ha utilizado. Lamentablemente, para mi gusto, se ha usado el argumento para todo Pero sí, a lo largo ¿no? de la historia igual sí, no, pueden no, no. haber algunos fragmentos y situaciones sí, no, no. que no tienen mucho que ver con eso por Eso no lo vamos Ahora, a ver nunca, yo, yo sí lo que rescato es eso, de que tú lleves a alguien y diga Oye, eh, nosotros te apoyamos en tu movimiento homosexual y después se va y hacen show y hacen chiste y todo eso La hipocresía Porque se ríen finalmente Pero no es tan O sea, el hecho de reírse de algo yo no lo encuentro tan impropio lo encuentro reírse, ¿no? No, no, no, no, creo pero, no creo que sea tan grave no no tampoco del, del, del, pero le doy el argumento le doy generalmente argumento. y lamentablemente en este país nos reímos de todo nos reímos el tema ojalá de, nos el de todo. Tema no sí si nos efecto. reímos de todo pero somos como dice en esta parte no encuentro razón que somos hipócritas pero nos reímos de todo Sí, yo, yo creo que hay un sí, yo, yo, creo que hay una hipócrita, yo hipócrita, no sé si se, sí, se, sí, se trata tanta hipocresía el, el porque por ejemplo yo no creo que haya un humorista que eh, haga una rutina con un gay en las noticias Me imagino que hay que diferenciarlo. Hay eh, programas que hacen eso que ah, claro. si uno va a entrevistarlo por eh, la defensa de sus derechos, lo hace para un informativo, cualquiera sea. Y me imagino que la rutina que hace un humorista la hace en otro contexto, en un programa ya más light, donde no se va a hablar sí, ni pero, se va a debatir en torno a los Pero derechos, en ese marco ¿no? te, te entiendo. Yo, ¿dónde voy a la hipocresía, ¿qué eh, quién nos ha pasado que tú vas con un colega y dices, ah, voy a entrevistar a este comunista? hola compañero, ¿cómo estás? Y te vienes ah, a sacar bueno, pero, tu buena declaración sí, bueno, pero eso, yo sí, te eso, eso pasa siempre, eh, conozco nah. mucho así, sí. y el otro, el otro lado igual sí, pues eh. también sí. Eh. Sí, oye, yo, este facho el tema, pero el tema de, de los gays o los homosexuales pasa, por, pasa netamente por, por un tema de formación valórica según algunos mm, no. pero es que lo hay en todas las culturas Hay que asumirlo, ya, ya viene, ya. A lo mejor hay que echarle agua fría. ¿Y si tuviéramos, ¿y si tuviéramos una cultura...? Pero es que no hay solamente gay en el mundo occidental, pues hay gay en todas las culturas y en Bi todos los continentes. Bigómana, bigámono, bigámona, ¿Ya? Si tuviéramos una cultura bigámona... Perdón, de... ¿De, de tener varias mujeres? Sería el paraíso. No, y hay loca. ¿Sabes qué hay un documental? Sí, ¿Tenía sí paraíso? Si te hay un documental en el de en Chile, Cable. ¿eh? ¿Sabes por qué se en Chile eso, esa cultura? En, ¿Con la cultura chilena? Ahí sí que no te, cae, no, te quita pero, hasta el modo de ¿sabe caminar ¿Sabes por qué? ¿Tienes que enseñar el señor paraíso, señor? Porque usted podría estar ordenadamente. Porque no tendría plata para hacer nada. <risa> no, eso es verdad. necesito plata para comprar, necesito plata a los hijos, necesito plata para decirme... Oh, Oye, sí, ¿cómo señor? lo ha dicho el profeta? De Peñarolén. Hey, ¿Lo, lo de abandonar, ¿eh? Hey, imagínese nomás salir un día de la noche y volver y recibir 5 o 10 retos. ¡Venícola! No oh. La primera, la segunda. La... <risa> ya, la quinta te entregaste. No, oh, ya, ya. Ya, ya vaya, carabinero, porque te voy a buscar. No, no sería horrible, señor, tener tanta... Son exactamente las 20 horas veinte horas con siete minutos recordar a la gente que está abierto al concurso tres siete, cuatro, cuarenta, llámenos para que se gane una alineación no es chiste, y también hay descuentos en Salfa Sur, ¿dónde se queda? Mata, ocho, nueve, y conoce nuestra nueva sucursal en Salfa Sur Y participa porque este jueves, ¿o lo van a soltar el Pleno. No, no, el jueves a las 7 de la tarde. Jueves 19.30, ahora 19 .30. vamos a sortear la alineación a quienes se inscriban al 23.74.40. Solo sí. en sur Mata 829. Yo quería decir brevemente que Digan. mañana quienes van a los consultorios tengan mucho cuidado porque mañana Ay, hay, paro hay paro de paro. la CONFUSAM, Osorno se suma por parte de la FUSAM, Uy. según confirmó la presidenta de la FUSAM, Osorno Jovita Maldonado, hay turnos éticos que sirven ah. para ciertos puntos, las emergencias... Por ejemplo, más entrega, entrega, <risas> entrega medicamentos... Eh, y, y otras atenciones. Me imagino que la atención médica en sí no va a estar, pero van a estar todos, me imagino, en paro. ¿Y los médicos también? Eh, me imagino, no estoy seguro. Ay, esto, esto me marea. No, porque la Fusana es un servicio porque esto es municipal. Porque este municipal... Este municipal. Claro, claro y, hay un, y médico, hay, hay un sinnúmero de organizaciones, FENAF, FINIF, un, un montón, hay varias organizaciones. Pero bueno, la Fusana en la que sea mañana paro, se van a ver turnos éticos, eh, vamos a ver cómo ricandelarizan las horas. Que también es una cosa que cuando hay paro, la gente critica el tema de las sí. horas porque pierde sus horas. Eh, y muchos van desde algunos otros sectores. Hay algunos que están cerca del consultorio, pero otros otros sectores que van. Eh, las emergencias, dice, se atienden en el hospital. Eh, y a las 18 horas están los sapos, que son los para atención de emergencia. Bueno, el, el hospital también ha señalado que las emergencias en el hospital y el otro tema en los consultorios. Oye, esto hay, que que mucho cuidado, sí, hay que tener mucho cuidado. si va para allá. Y mañana a las 6 de la tarde hay marcha. Mañana a las marcha seis de la tarde nocturna. En en la persona Yungay. Sí. Estábamos alegando fuera de micrófono Velitas, con... No alegando, sino viendo otras visiones con Juan Pablo. A mí, vuelvo a decir, para mí que tengo hijos, que tengo que desplazarme, que tengo que volver a mi hogar, que tengo que de ciertas misiones, mañana no, no, no me agrada para nada. Encontrarme con un taco cuando vuelva no, a las 7 de la noche. Claro, lo, que conversamos, lo que pasa es que cuando se hace una movilización y la movilización sigue su curso normal y termina normalmente en algún sector y se desplazan, ya se puede hacer una cosa más fácil en el, en el tráfico. El problema de la movilización es cuando se toma una arteria, eh, es una demostración de prepotencia y soberbia, por parte de algunos que piensan que utilizando la eh, prepotencia, no es otra forma de decirlo de tomar una calle y no dejar pasar al resto, eh, van a adquirir mayor eh, simpatía por el movimiento. Es todo lo contrario. De hecho, la gente que va en la locomoción colectiva, que va en las micros y que va en autos particulares, no es gente del gobierno, no tiene nada que no ver con este nadie, pues... Ellos no cortan ningún queque ni nada. Y lo otro, me parece que quienes hablan y se llenan con el tema de la democracia, también deberían entender que se debe tener un respeto Eh, por la acción de cada una de las personas, como también por los pensamientos, y el llegar y tomarse una de las arterias genera un problema para la gente que va a buscar a sus hijos, que trae a sus hijos de vuelta para la gente que está cansada y quiere volver para la gente de la conmoción colectiva, que a lo mejor por ejemplo tiene que ir al terminal y de repente ve que se le va el bus por culpa de esa situación eso, es una Ahí prepotencia está. y una antidemocracia ¿y, ¿Y qué van a hacer ellos? nada, perdiste el mundo más. La, la movilización se hace desde un punto a otro oye, hay, hay mucha más, gente Dios. que vive en San Pablo, en Rennero, en Purranque, que a lo mejor está en el sector de Ragüey viene calculando para el último bus y va a encontrar con un taco a las 6 de la tarde. ¿Por qué van a hacer esto? Claro. Entonces, si van a hacer una marcha, vengan a tantiar allí a la plaza. Pues. No dejen salir, no sé, pues a los autos de algún funcionario que tenga yo que otra ir vez con vez ellos, dije, no a la gente. Claro, normal. yo le dije, ¿por qué no se van a la casa del gobernador? No. Ah. hombre? Ah, qué buen consejo. <risa> sí. Bueno, ahora toda la tarde... Va a <risa> estar <risa> La casa del gobernador, ¿No sabe la casa del gobernador? lo tuiteo no. <risa> no, no sí. el tiro, menos. Ruta 215. Ese sí que es un buen consejo, ¿eh? ¡Qué consejo, señor! La otra semana traemos al alcalde. ¿eh? Vamos estar... estoy votos. La, la otra semana. Va, vamos a estar atentos a qué pasa mañana, porque si van para allá. Hay un culpable, señor. <risa> sí, sí. Muchachos, nos comenzamos ya, a leer listos. Agradecemos como siempre al Blas Pascal School Que hace posible que estemos al aire Blas Pascal School, alumnos sin límites Calidad de mejoramiento continuo, educación pascalina Estamos entre los cinco mejores colegios de sordos. Admisión 2012 ya está abierta Visite el, tri, el, el sitio web <risa> El sitio web O bien, el banner que tenemos sobre www.bailo.cl Que sí. lo lleva al sitio web Exactamente, ahí está la admisión Si no, vaya aquí en la oficina central, ahí en Rodríguez con Pero si no, también puede ir al sitio web Claro Y así vamos, y así... <risa> y también agradecemos a Salfasur. ¿también tiene sitio web? También tiene sitio web. Eh, www.salfazur.cl, donde puedes hacer todas tus consultas también, en cuanto a vehículo y todo lo que sea. Pero esta semana, recuerda, sur te regala una alineación para tu auto o tu camioneta, solo inscribiéndote al 237440, la alineación que sortearemos este jueves a las 19.30 horas en País Lobo PM. Salfasur acompaña tu camino. Nos dice aquí, eh, en vía Cautín, ¿Ya? pasaje Pufayo 2075, humo en casa de habitación, bombero, se dirige al lugar. Del... Muchachos, mañana día especial. ¿Por qué? Martes 13. ¿Y? No te cases ni te embarques. Parte ahí esta jugatola. <risa> <risa> Muchachos, chao. que estén muy bien, que tengan una bonita jornada en esta casa, que estén bien. Cuídense. Chao, chao, nos vemos con Wendy Houston y este It's No Right, It's Okay.